15 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estamos en lunes, estamos en feriado, cuesta un montón. Bueno, va calentando el solcito que salió, apareció. Ya actualizamos la data del tiempo también, es bueno. A ver, ya nomás lo hago porque si no después me olvido. Y la gente que está por salir no sabe cómo va, va a transitar en este momento. Y dice, va, ah, está el solcito, salgo y me entrego a lo que haya afuera, ¿no? Y quizás ese me entrego es un pulor de breme Que quizás no está para eso todavía ¿Para que Es 9 grados la temperatura 9 grados es la actualización que tengo acá A ver, ¿a qué hora se actualizó? Voy a hacer un... Sí 11 horas Esto está sucediendo ya Jornada de lunes Arrancamos una nueva semana Si bien estamos en feriado Pero ya hay que empezar a acomodar el cuerpo Sí, hay que empezar a acomodar el cuerpo, la alimentación y ya estamos con a Yelen para su columna saludable, nutricionista, eh, podríamos decir ya nutricionista del Anexo. Podríamos decirle, ¿cómo te va es ¿Cómo andan chicos? Acá estamos, comenzando el lunes, como ustedes dicen, Feriado, pero no deja de ser lunes. <ríe> eh Hoy vamos a hablar un poco de cómo retomar la rutina saludable luego de un fin de semana. Oh, sí. Muy bien, una buena propuesta. <ríe> Tal cual, súper necesario. eh Bien, para ello les traigo cinco ítems bien precisas como para que uno le quede bien grabado o vaya trabajando puntualmente a alguno, de acuerdo a cuál le resulta más, más útil. Comenzamos por el Primero. Eh, el número uno, comenzar de cero. Borrón y cuenta nueva, como yo siempre lo digo a mis pacientes. Evitar sentimientos de culpa o de enojo. Y planificar la semana, el día lunes ah, a la mañana. Así, ah, pará, bueno, pará, Te, te <risa> quiero poner un freno ahí. Te quiero poner un freno ahí. Evitar sentimientos de culpa y de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ¿Vos sabés qué? Son sentimientos... Son... Eh, eh, va sonando como que... ¿Me está sucediendo? <risa> Ahí está. Estamos analizando, Adrián. Ni siquiera perdonarme, sino borrón y cuenta nueva de lo que sucedió el fin de semana, ¿no? Día del Padre, el potre, la torta, bueno, viste que, que cada vez se suman más cosas. ya ah, el Día del Padre es un cumpleaños, porque vienen con tortas. Sí, vienen con todo. Tal cual, no, claro. Ahí, Ahora y... sí te dejo, te dejo. Dale, sí eh, Igualmente es importante esto que decís, Adrián ¿Está bueno? ¿Por qué hago hincapié en esto de la culpa o el enojo? Una vez que consumimos determinados alimentos o determinados líquidos, porque la bebida también influye disfrutarlo, el analizar qué tanto se disfruta eso y si no, controlar el consumo eh, A eso nos referimos con esto de, de evitar la culpa o el enojo eh, Para eso vamos al punto número dos Con respecto al punto número dos, yo trabajo mucho el hecho de planificar la compra de lo saludable en la semana en casa. Puede ser en casa, en el trabajo, donde sea, eh, para evitar eso que quedó dando vuelta a veces del fin de semana. ¿Por qué hablamos de esta planificación de la compra? Muchas veces uno tiene la intención de, bueno, decir, me organizo, pero no disponemos de los insumos necesarios y esto a veces es una traba que eh, complica un poco el de decir, bueno, me, me, eh, me encamino a este ritmo o este hábito saludable en la semana. Uh -huh. Con respecto al, al tercer ítem, está relacionado a esto que hablamos recién con prisar o guardar las sobras tentadoras, generalmente, que haya quedado donde vuelta el fin de semana, sea en la heladera, en la helacena, en el mueble donde yo guardo lo lo que estoy utilizando, sacarlo de la vista, sacarlo de ese lugar accesible que yo cada vez que vaya a abrir la puerta lo, lo vea, sí, vos, ¿entiendes? Vos, vos me estás diciendo de la torta, ¿no? Me estabas hablando un montón de la torta que queda ahí, que va a decir, bueno, quiero, hoy me levanto, me lo merezco, es mía. Es mía. Tal cual. Sí, cada, sí. A cada uno se le viene la imagen de lo que dejó en casa sí. y que lo está esperando esa visión. Sí, sin duda. Sí. Mañana, eh. No puede ¿Ah, decirle, ¿sí? no, no decirle que no. Y es que no soy papá, ¿no? Imagínate si realmente lo hubiese festejado. Sentía que lo merecía, de todas maneras. Totalmente, pero, pero totalmente. Sí. Por, a ver, por eh, eso es necesario sacarlo de la vista, sacarlo de la vista directamente. Eh, eh, esto ya es, es hablando en serio ¿no? eh, Porque uno lo habla También es la forma de, de entrar ¿no? con, con un poco de, de humor Pero es verdad, esto me sucedió posta Y ahora que lo charlo Me, me, me suena gracioso Porque estaba ahí Y yo estaba ahí Y todos decidimos desayunarte, <risa> torta. Claro, tal cual, tal cual. Eh, pero a veces está bueno, y, y eso que vos manifestás, a ver, ¿en es importante para recalcar el hecho de que un, uno disfruta de la torta porque es algo inusual, porque es algo que no está todo el tiempo en casa, en la heladera. Mientras que si se vuelve algo rutinario, uno deja de disfrutarlo y pasa a ser el día a día, la diaria. Uh -huh. O muchas veces pasa a generarnos un problema de no poder decir no o no poder eh, evitarlo o consumir otras cosas. Por eso es que está bueno eso que remarcas de, uno lo dice con gracia, pero muchas veces pasa a ser un problema o un inconveniente. Y en la cultura de eh, eso, eh, ahí, ahí me quedo frenando nuevamente en la cultura, porque sí. eh, después también, eh, esto te, ya te lo pregunto, tendríamos que repensar nuestra cultura, porque se, en casi hicieron una torta para que queden tres días más o menos. Uh -huh. Ah, oh, bueno. Totalmente. Es em empezar a pensar, no, ¿por qué una más chiquita también? Para que ya hoy no. uno no se levante y diga, bueno, meto el manotón. Ahí ahí me gustaría cotar. Sí. sí. Porque de última, para si es tan grande y tenés que hacer tanto sacrificio, podés convidarla. Totalmente. Por ejemplo, a la compañera que ah, tenés no. al lado <risa> entonces yo te ayudo te a evitar vamos. esa no, situación okay. tan difícil que pasas no, eh, vos, vos eh, sabés, es buena es buena eh, que... es importante las dos cuestiones uh -huh. por un lado el, el trabajar porciones, el reducir tamaño de porciones de unidades por un lado, y por otro lado esto que hablaban recién y eh, guardar o llevar a, a, a hoy hoy en día que, que por cuestión de pandemia no podemos reunirnos en decir bueno llevo una porcióncita de mis compañeros de trabajo o las personas con las que eh, estoy en el día a día y tal vez no pude reunirme uh -huh. que pueden me gustarlo y no les tengo en casa esa yeah. corta como como hablaban revisión. Claro, claro. Compartimos la culpa en todo caso. <risa> claro, claro, totalmente. Y para trabajar el futuro, ya que estamos hablando del tema, es cambiar un poco estas memorias de las que nosotros estamos hechos. No mimar tanto con alimentos, sino más bien mimar con otro tipo de gestos. Es algo que trabajamos este fin de semana. Mimar con otros eh, sentimientos, sensaciones, compartir otros momentos y no... Atravesar todo un momento importante Con el alimento uh -huh. Es algo que se los dejo ahí Como para que, que les haga un poco de ruido Ya más adelante lo seguimos hablando si padre Sin duda eh, Eso es cierto, ¿no? Porque uno está acostumbrado a decir Bueno, eh, cumpleaños, día al padre O algún día festivo Lo que estás organizando es la comida Bueno, nos es juntamos y te comemos claro, Y eso sí. es todo, digamos, ¿no? O sea, cada reunión Totalmente. se basa En eso, en la comida ¿Sí? Totalmente. Cualquier tipo de vínculo o reunión que nosotros tengamos siempre está girando en torno a una mesa y un alimento, o una mesa y una bebida. Entonces, compartir otro tipo de actividades yo creo que requiere mucho trabajo, mucho pensamiento, mucha realización pero es posible. Y genera beneficios a veces mayores que los que nos aporta el alimento cuando mm. tenemos algún tipo de inconveniente o patología. Por eso es que se los dejo, como le dije recién, para plantearlo más adelante porque se puede hablar muchísimo del tema. Sí, sí, sin sí, duda. Volvemos a los ítems, habíamos dicho los primeros tres ítems, les voy a decir el cuarto, eh, y eso es importante, no ser tan extremista, llevar a cabo una alimentación armónica. ¿A qué hago referencia con no ser tan extremista? Pasa el fin de semana que a veces comemos de más o comemos en exceso Y arranca el lunes y hacemos restricciones inmanejables Es tan importante o tan nocivo el exceso como la restricción Entonces a eso enfo nos enfocamos cuando hablamos de armonía ¿Sí? Uh -huh. sí y sí. el quinto ítem pues Antes de pasar este, esta... Sí, sí. Eh, la, semana pasada, la semana pasada cayó nieve Estuvo muy frío. Yo me di cuenta sí. que a mí me pasaba. Le entraba el pan casero que a dos manos, digamos, pero sin culpa, ¿no? ¿Cómo frenar cuando hace mucho eh, mucho frío, no? El, porque Bien. Me, me, esto quizá no vaya en, en el punto que, que remarcaste. decía lo, los extremos, ¿no? Me voy al otro extremo. No, no. De, eh, eh, eh, de está que, buena tu pregunta. sí. sí. Uh -huh. Ir por ese lado, ¿cómo para frenar Porque dicen que va a volver otra nevada. ¿Cómo sustituir el pan casero o aquello, la torta <risa> frita? Aquello que todo te, te indica voy para el lado de la cocina. Bien, a ver, yo te de la idea. Si lo disfrutas, consumilo. Uh -huh. Siempre controlando la porción. Y ahí es donde juega un papel importante, muy importante líquido. Uh -huh. Yo no voy a consumir, por ejemplo, si estamos hablando de pan casero, tal vez me como un medio pan casero. Ahora, ese pan casero lo acompaño con una infusión, con un té, un mate un café con leche, un mate, un vaso de agua, junto a todo eso, van a notar como, sin darse cuenta, sin programarlo, ese medio pan casero, lo pongo de ejemplo, después pasa a un cuarto, porque ese estómago se llenó con algo más que no sea solo sólido, ¿se entiende?, Por eso es que es tan importante y va en el consumo de líquido. Ayuda a controlar esto sólido y a su vez hace que uno sienta que eh, se llenó, sí, se sacó uh -huh. o cubrió ese momento. Y si ese líquido es calentito, mejor todavía porque está cumpliendo la misma función. Más que nada, para eso que decías, Adrián, estamos con frío, y no días frío. ¿Cómo proyectamos ese momento para eh, disfrutarlo sin decir no al pan casero ni comerlo sin medida? Entonces sí. decir, bueno, esta es mi porción, controla esa cantidad siempre acompañándolo con una taza de algo. No. Esa es la, la intención y la forma de manejarlo si te parece óptimo. Viste que ah, bueno después, ahora antes de pasar al, al último punto, sí. te quiero preguntar del tema de las tazas, porque... Hay algunas tazas que son pequeñitas, otras más grandes, eh, bien ¿cuál es la, la recomendable? no sé eh, Hay una taza estándar de, de, de bar, por ejemplo, pero sí. hay otras en el súper que parecen sopera y también <risa> se puede tomar un café con leche o claro. eh, no, un té, sí. no sé. Totalmente, totalmente. Eso para mí es como muy personal uno tiene como en su casa o en su lugar de trabajo donde realiza su momento de desayuno, de merienda tiene su taza nosotros tratamos y tenemos que recomendar lo que la porción o el líquido que entre en la taza sea de 200 a 250 mililitros ahora, si esa cantidad va a ser menos, tratamos de así de hacer hincapié con este vaso de agua que yo les decía que va a acompañar esta taza de líquido más allá de... De y si, cómo este arma, sí. Y claro. si fuera más No pasa nada, está bien, mejor. Si fuera una cantidad no hay ningún problema, porque es la forma, yo le digo, yo, yo les comento personalmente, mi taza tiene más de 300 mililitros, porque es mi taza de siempre, deja, yo disfruto consumirlo de esa forma. Eh, y es más, claro, a veces salgo a un bar y me dan eh, la tacita chiquita y siento que me falta algo. Ah, Pero bueno, bien. ahí es donde siempre pido un poquito más de agua. Es el hábito de uno mismo y no hay ningún inconveniente siempre que sea del líquido. Vamos a controlar cuando la porción es del sólido, pero si es del líquido y son de infusiones, no hay ningún inconveniente, siempre vamos a trabajar aparte el tema de cómo lo endulzamos, eh, qué, qué contiene ese líquido, hay otros factores que van a influir. Y más que nada van a estar relacionado al ¿no? objetivo del paciente, pero eso no te hagas problema, Adrián, si usas la taza la taza grandota que si es tu hábito no hay problema. Sí, yo, yo caso taza grandota. Sí. <risa> Listo, mientras esté ese hábito y, y vos sientas que desayunaste o disfrutaste ese momento gracias a esa taza que sigue presente ahí. Uh -huh. Bueno, muchas eh, gracias. Déjame tranquilo. Sí, <ríe> totalmente. Ahora sumamos el nuestro de aboldado. Eh, y pasamos al último intento. Planificar la actividad física de la semana. Nunca voy a dejar de insistir, siempre lo traigo a colación, la actividad física de la forma que les guste, en el lugar donde les guste, con la ropa que más disfruten, lo más cómodo le siente, pero hay que estar activo. Y esto de activar no es solo por una cuestión de salud, por una cuestión de descenso de peso. A veces uno asocia el actividad física con el descenso de peso. No. Hoy en día tengo muchos pacientes que me dicen, "La actividad física es un, uno de mis psicólogos eh, es mi forma de conectarme conmigo mismo y por eso es que es tan importante y esencial a la vez que entramos en calor entonces esto que decía Adrián recién de quiero comer algo calentito o, o quiero consumir algo porque hace frío el ejercicio también nos hace en el calor lo podemos hacer adentro de casa en el patio de casa adaptándonos a las a las condiciones actuales pero ayuda mucho a generar mayor calor en, en el organismo tanto eh, digamos en, en el transcurso de la mañana de la tarde de la noche en el momento que uno a veces disponga siempre es eh, bienvenido mira qué bueno sí Vos sabés que charlábamos en la semana con Cari y en un momento le digo, yo tengo que hacer una actividad física porque me siento así como agotado. Eh, y me dice, sí, para descargar energía, me dice así, no, digo, para. para cargar <risa> energía. Pues es, yo siento que cuando salgo a hacer una caminata después como que, frename, ¿no? Después... <risa> totalmente totalmente hay una serie de hormonas que se activan eh, que, que son muy beneficiosas nos hacen sentir mucho más energéticos eh, tengo muchas pacientes que me dicen bueno el, el alcohol el, el chocolate perdón el chocolate tiene endorfinas que me genera mayor eh, activación me hace sentir más alegre. bueno el ejercicio también genera la, la misma activación de hormonas entonces Todo depende de como uno lo quiera tomar y el hacer actividad física siempre va a activar. Siempre nos va a hacer sentir más alegres, más contentos, más entusiasmados y vamos a vamos a ver que a veces volvemos acá hasta el trabajo, donde sea que tengamos que, que, que regresar y vamos a estar mucho más activos en el resto del día, más allá de ese momento de, de actividad físico puntual. Uh -huh. Y eso es lo más lindo. Qué bueno, qué bueno. Repasamos rápido los cinco puntos que, que sí. sugeriste. Eh, Bien, ¿Lo, lo, lo, lo, re, ¿lo digo yo o le quieres decir vos, bueno, Adrián? Lo digo, lo digo yo, quieras. digo, comenzar, vale. comenzar de cero, borrón y cuenta nueva, evitar sentimiento de culpa o enojo, punto uno. Punto 2 planificar la comida saludable de lo necesario para la semana, en casa, en el trabajo, bueno, ahí, ¿no? Eh, sí. A veces tenemos la intención, pero no disponemos de los insumos, claro, está en este punto quería, quería, quería frenarme. Oye... Ya tenés que hacer la listita para eh, salir y comprar y acomodarla a la cena, que esté todo disponible para la semana. Bueno, ahí me hago cargo Totalmente. de esto, porque sí me sucede, me sucede. Eh, el otro punto dice, Freezer, guardar sobras tentadoras del fin de semana de la heladera y a la cena, también lo hablamos, tema uh -huh. torta, saquémoslo, guardémosla, démosla al vecino, hagamos bien, hagamos bien cortemos una porción, le llamamos al vecino, vamos al trabajo. Y lo último... Eh, no ser tan extremista. Eh, ah, no, esto es lo anteúltimo. Llevar a cabo una alimentación armónica, evitando excesos y restricciones. Y lo último, el quinto, planificar la actividad física de la semana. Es así, ¿no? Perfecto. Ayelene, perfecta tu columna. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, sí, disfrutar del momento. Más allá del objetivo que uno tenga, disfrutar del momento porque si lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo no vamos a llegar a ningún fin beneficioso o mantenible a largo plazo. Mm -hmm. Únicamente eso les digo. <risas> quiero, que, quiero que ahora nos cuentes tu forma de atención también que tenés ayer en voz con tus pacientes si te quieren contactar. Sí, yo atiendo de forma presencial eh, y de forma virtual. En mi Instagram, que es eh, arroba.yademilidadnutrición, van a encontrar los lugares donde atiendo. Y si no, mi número de teléfono es 351-352-8613. Muchas gracias, chicos. Y tenemos varias actividades para comenzar la semana, entonces. Dale, te mandamos un abrazo y gracias por la columna. Un besito, Adrián. Un besito, Cari. Chau, chao Chau, chau. chau. chau. Atay Azelén Bidarte, nutricionista, Nuestra columnista. Bueno, ahí con las recomendaciones ya la vamos a estar sumando subiendo eh, eh, en redes también para que sepas cómo arrancar la semana con alguno de sus consejos. Con eh. alguna data más para cerrar, ¿no? Así que Azelén Bidarte, número matrícula 3545 o 3545, eh para que sepas que Bueno, trabajamos con profesionales de alto nivel, ¿no? 45 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. ¿eh? Nos volvemos a meterle en canciones. Dentro de un rato vamos a estar hablando con gente del sector gastronómico. Sí, vamos a estar hablando con eh, Matías Causa, que es bueno uno de los emprendedores o empresarios gastronómicos de acá de Villa Allende, para que nos cuente, por un lado, cómo está el sector gastronómico, Y por el otro, ¿cómo fue este fin de semana en el marco del Día del Padre? Canciones, Molda eh, Ferte, Tu Falta que